Eso, hola, estás en buena compañía, estás en el 107.5 de tu FM, esto es Irola Irratia y este que con el que comenzamos ahora el programa Verdiñac, que los martes de 6 a 7 en directo eh, tratamos de llevarte temas de sobre el título del programa, sobre Verdiñac, la verdintasuna, la igualdad de todas las personas, de todos los ciudadanos, eh, una igualdad por la que Hoy tenemos que estar haciendo muchísimas reclamaciones y luchando mucho. Pero hoy tenemos un programa muy especial. Hoy vamos a hablar de música. Vamos a dedicarnos a la menomanía, quizá para relajarnos un poco. El programa se llama Fusión o Confusión. Para hablarnos de esto, tenemos un experto en música, un melómano total, aquí con nosotros, Enrique Vázquez. Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Pues mira, y curiosamente hoy estamos en directo sabes que eh, tenemos un teléfono para el que quiera llamarnos y preguntar o contar o decir su opinión de lo que oye que es el 94 4 21 70 60 es el teléfono de Irola y Ratia y puedes llamarnos en directo para decir tu, tu opinión de lo que estás escuchando para participar que es lo que más nos gusta cuando recibimos llamadas mañana no podrás hacerlo mañana Hay un programa especial a lo largo de toda la mañana en Irorla y Ratia con motivo de, de la jornada de huelga general que han convocado los sindicatos europeos y la mayor parte de los sindicatos españoles. Eh, y bueno, eh, tenemos muchas reclamaciones que hacer y este programa especial impedirá la repetición. O sea que esta semana solo tenemos una repetición que se producirá el domingo por la noche. Entonces, vamos enseguida a entrar al tema de si fusión o confusión en la música. Bueno, Enrique, ¿nos cuentas esto de la fusión en qué consiste para los que no somos enterados en esto de la música? Bueno, pues fusión es, como su propio nombre indica fundir, o sea, es, es la acción de fundir, no de mezclar, digamos, por decirlo de alguna manera. Eh, el concepto de fusión que a mí particularmente sí me gusta, eh, yo lo pongo al, al, al concepto que se ha venido sacando a la luz en los últimos años, sobre sobre todo y sobre todo de, con respecto a la música y sobre todo en torno a determinados músicos, eh, lo pongo al concepto de mestizaje. Frente al mestizaje, para mí el concepto de fusión, que es mucho más clásico, es eh, se remonta prácticamente a los orígenes de la música. Eh, pero lo cierto es que explota en toda su intensidad en el siglo 20 a lo largo del siglo 20 Y me gusta más el concepto de fusión porque el concepto de fusión es estrictamente un... un es un concepto musical es eh, es un camino de exploración estética de exploración artística es una necesidad interna de los propios músicos y de los propios compositores interna yo creo que la, la palabra clave es interna antes que una voluntad de mezclar eh, no hay no hay una intención de mezclar por la mezcla sino que hay una un, una llamada interna que, que sienten los músicos para que su música siga adelante, siga, digamos, mezclándose con otras músicas. La fusión en un sentido amplio es, es, como decía, interna, no es inicialmente el resultado de una posición política comprometida, aunque, o quizá precisamente por eso, acaba siendo revolucionaria. Eh... Por poner un ejemplo, cuando a partir de los años 20 o 30 del siglo pasado, músicos clásicos como Ravel, como Stravinsky, como Sustakovich, Somber, eh, se interesan por el jazz, eh, es un movimiento en el que estos músicos se dejan impregnar, se dejan empapar de la música negra, no porque digan, ah, vamos a ver lo que sale, sino porque eh, sufren un hechizo real ante esa música y tienen la convicción absoluta de que están ante un lenguaje que se debe explorar. Que Perdón. es obligatorio explorar y que además es apetecible explorar. Sí. Lo que veo es que tú ves eh, eh, como muy positivo el concepto de fusión en música y quizá la propaganda que hacíamos en, del programa en la web de la Irola no era de... de totalmente correcta la, se, Llegaremos a eso un, porque... pu un punto más bien negativo como que la fusión decíamos no. en, en el anuncio he leído en el anuncio sí. algo así como que es el cocinero llevada llevado a las, a la, al tema de los fogones y la cocina es eh, también puede ser aquello que le sale un plato que le sale mal a uno lo mezcla con curry poníamos se ponía allí yeah. y, y, y le da un toque un toque hindú y como que una cosa que ha salido mal no, no una fusión en principio es como dices la integración de, de, de esto. La integración de, de <risa> elementos que no estaban antes eh, sí. fundidos digamos. Sí, sí, sí. Que eh. antes no no no cohabitaban sí, sí. por decirlo así. Y no, en principio no no, no lo entiendo como un, como un concepto negativo, solo que con el paso del tiempo, pues como todo acaba dando lugar a, a cosas que son digamos un poco fraudulentas, en mi opinión. Y, y ahí llegaré, pero bueno, en principio, muy bien, muy bien. o sea, la fusión al final es que siempre ha estado ahí Acompañando acompañando al siglo 20 Como digo no Se llamó manús Se llamó música Klezmer Se llamó música Cayun Se llamó Ragtime Luego con el pasar de los años Y con el correr del siglo eh, Esa inclinación Repito, esa inclinación interna de la música Por explorar y por, por acrisolarse Dio lugar a la bossa nova Al latin jazz, al funk, a la salsa A la rumba catalana, al free jazz que en el fondo no es más que una africanización del jazz. Eh, lo que ocurre es que tanto en, en el caso de los primeros movimientos que hablaba, pues por ejemplo con el, el Manús que surge aproximadamente en los años a finales de los 20 y en los años 30 o como la música cayuno como el ragta en que es muy muy anterior, eh qué caracteriza a todos estos movimientos y a, lo, y a lo que surge después, a la voz, al latin jazz y todo eso, pues en primer lugar eh lo insisto una vez más, en que es un trabajo de exploración interna, de necesidad que podríamos calificar de vital de los propios músicos y de los propios compositores. Y en segundo lugar lo califica una enorme calidad en términos musicales y esto es fundamental. O sea, hay una aportación real mmm, para que la historia de la música dé pasos hacia adelante que son irreversibles. O sea, en términos de armonía de melodía de ritmo de contrapunto la mezcla de, esto, de todos estos elementos a, la, a, la, a los que se ve sometido a la música en, en estos en estos eh, hit, hitos de, de la fusión da lugar a, a un aún a, a, a puntos que son o sea, eso, hay hitos que son irreversibles, es decir, ya no existe, ya no se puede entender la música de la misma manera después de Jobin, no se puede entender la música de la misma manera después de Django Reinhardt, de Reinhard, después del, del funk, después de todo lo que ha surgido a lo largo del siglo. ¿no? Y, y es este segundo aspecto el que convierte a la fusión, insisto, que entendido en un sentido muy amplio, en un elemento revolucionario. Es decir, ¿por qué revolucionar la fusión? Porque pone en tela de juicio todos los valores tradicionales de la música. Eh, lo mismo que las, las fórmulas políticas o la, las alternativas políticas radicales, auténticamente radicales, ponen en cuestión todo, todo el status quo, estos movimientos ponen en, en cuestión todos los elementos de la música, todos los elementos tradicionales, todos los elementos, digamos, conservadores, con todo el respeto del mundo de la música y es revolucionaria también en el sentido de que eh, obliga al oyente a crecer como oyente a replantearse el status quo de la música eh, hay ejemplos clarísimos y no son de hace 20 años son de hace 90 años cuando Ravel estrena el, el bolero la gente le, le vamos se le pone a gritar en medio del teatro Y cuando de, Zobín, protesta, de protesta Claro, de protesta, de qué hace este loco no? o sea, sí, Cuando Zobin y Vinicius eh, Proponen la voz a Nova lo, lo, La gente también les, se, se, se mete contra ellos Cuando Camarón publica El eh, el disco La leyenda del tiempo, un, un disco ya mítico Los puristas del flamenco Se lo quieren comer ¿no? ¿Por está, qué? Porque está, está haciendo la revolución o sea, o sea, Está claro que en la, la publicidad Que hemos sacado en la, la web de Leirola Nos hemos que equivocado de todo, todo. No Pero Porque bueno. decíamos otro ejemplo que me acuerdo era otro ejemplo que se daba era que en el caso de la tricitricha Eh, al integrar en la trikitricha una es eh, acordeón fabricada vamos de origen mm. eh, tomada del modelo alemandia tónica, entonces pues se pierde la pureza de lo que era una trikitricha tradicional vasca, mm. que era simplemente pandero y alboca. Entonces como sí. que eh, se perdía la pureza y como que no estaba bien que de ahí se originaba una confusión. Entonces entendí yo mal eso efectivamente. Eh, bueno, pero es claro, es que esos es son personas bueno, son claro, son el, fundamentales las revoluciones pues, Se dan, se dan a hostia limpia, por decirlo así. Y en música pasa lo mismo. Es bueno que quede claro lo mismo que a la inversa. No solamente es la revolución en los salones digamos lujosos y elegantes de Europa, sino que se puede producir en Senegal, con señores como Ilmaello, que de pronto sí. meten la electrónica, el bajo, el esto y una serie sí. de instrumentos como esa guitarra que lleva, y transforma la música tradicional que se hacía pues con unos tambores típicos de Senegal y tal, y va dando, integrando nuevos sonidos, nuevas nuevas formas y nueva manera de ser, ¿no? E integrando, por ejemplo, música brasileña, aquí sí, de aquí habla de vencios de Moraes, de, de todos sí, estos. Sí, pero y ahí voy, ahí hay que separar el grano de la paja, digamos. También, venga. Porque hay, hay mucha mucho grano y mucha paja. Sin... Y y por eso decía yo que la característica de todos estos movimientos, la segunda, la fundamental es que Eh, hay una enorme calidad en términos musicales. Esto es fundamental y además es que me recordaba mucho eh Marx, creo que era Marx el que decía que las clases se igualan por arriba, no se igualan por abajo. ¿Eh? No. y esto, que es aplicable a, a, en términos sociales y políticos lo es también en términos artísticos es decir, sí, la bueno, calidad nunca puede ser un valor secundario sí, bueno, esto y... es fundamental, yo sí. por lo menos lo veo así. no Iba a hacer un mal chiste con respecto a los tiempos que corren que ahora nos llevan a todos para abajo, nos llevan a todos a igualarnos en la miseria, claro. pero bueno económica sí, bueno, de momento, no, sí, efectivamente. este sí, gobierno sí, sí, sí, que tenemos por lo menos, pero bueno eh, dejemos esto para mañana sí. que es el día de la huelga. de momento. Si os parece oímos, oímos una cosita, mira, ya, y Sí, quería, vamos, vas ¿no? a poner ejemplos de sí todo. Voy Venga, a poner, eh, Me gustaría que lloramos a Fela Kuti Que es un músico niger, nigeriano Que mmm, Que se dejó Digamos empapar por la música Saul Y que hizo cosas muy interesantes, ¿no? Y que no solo hizo cosas muy interesantes, sino que luego, al cabo del tiempo, cuando oyes a este hombre, pues dices, joder, pues igual aquellas cosas que oíamos en los 70, por ejemplo, o Sivisa y tal, que entonces lo considerábamos, ¡buah, esto es una tontería! Pues a lo mejor estaban haciendo cosas mm, no tan tontas como suponíamos. Eh, las, la, la música que vamos a oír, la vamos a oír en ráfagas, realmente, porque es mucha y tenemos poco tiempo, y a mí me gustaría pues que se... Que se entendiese... Me gustaría hacer sí, entender sí. lo que trato de, sí, sí. de contar. ¿no? no tenemos tiempo para poner muchísimos ejemplos, pero los que se puedan... Eso, vamos pues a, vamos, vamos a ir él. a la Cutiwater, No Get Enemy. recuerdo Te recuerdo que estás oyendo esta tarde un Perdiña un poco especial sobre el tema de la fusión musical, fusión o confusión. Era el título que estamos con Enrique Vázquez, que nos sigue hablando de ello. ¿Hemos oído, Enrique? Eh, Afel Akutig, un músico nigeriano que, como digo, ya... Eh trataba de fusionar, bueno, trataba de fusionar o realmente es lo que le pedía al cuerpo, que es lo que veníamos antes, su necesidad como músico le llevaba a hacer una música que se salía, que iba más allá de la música local que él había mamado probablemente y y lo que hacía era realmente Saul, o sea, se puede decir que era Saul y también se puede decir que era música nigeriana y eh, profundamente nigeriana no eso es lo interesante no que se puede se puede hablar de las dos cosas y se puede hablar de uno de un uno más uno que no da exactamente dos sino que da algo más que dos ¿no? que eso es importante encima a mí me suena que el sur era de origen africano aunque se bueno, desarrolló en Estados eh... Unidos de digamos, yo entiendo que es de origen africano porque al final toda la música negra que se hace en Estados Unidos, de alguna forma es de origen africano, claro sí, sí. Eh, es difícil ahí, y hay paradojas como la vuelta, por ejemplo que el jazz se africanice o sea, es, sí, es sí, muy curioso claro, ¿no? claro. Pero bueno, la globalización global como tenemos eso, ahora, es, sí, eso sí. está claro <risas> bueno, y com, como es lógico, no, nunca ha habido un solo modelo de fusión, o sea, los modelos están ahí, son múltiples eh, Brasil es un ejemplo Por ejemplo, tiene muchísimos modelos de fusión, desde la bossa nova, que funde la samba con el jazz y con otros ritmos, que a mí me parece una de las cosas más hermosas que se han hecho en la historia de la música. Eh, luego los músicos posteriores, los, los de la generación de Caetano Veloso, de Milton Nascimento, de Javán, de Gilberto Gil, o lo que se está haciendo actualmente. Realmente Brasil me parece modélica en ese sentido, ¿no? Lleva pues prácticamente más de medio siglo en la punta, o sea, en, en la élite de la música mundial, ¿no? y eh, otro modelo el trabajo de reycuder en los últimos 20 años eh, tanto mirando a latinoamérica en el caso de bueno buenavista social club todo el trabajo que hizo con de recuperación de la gente de la vieja trova como mirando hacia áfrica que también tiene cosas con fateea licura eh, interesantísimas y siempre siempre siempre y esta es la característica de reycuder luego lo iremos con un respeto reverencial por la música que ...por la música del, del sitio... ...en el que está, ¿no?... ...otro modelo que quizás sea el más interesante... ...desde un punto de vista musical... ...todos los movimientos que se han producido generación tras generación... ...en el mundo del flamenco... ...y aquí hay que citar pues a, al monstruo de Paco de Lucía... ...por supuesto a Camarón, la leyenda del tiempo... ...el lebrijano, a Bichuela, Tomatito... ...Chano Domínguez, Niño José, Le Concha Huica... Todo, Javier Limón, el trabajo que ha hecho Javier Limón, que es impresionante en los últimos 10 años como productor y como músico y como todo. Incluso cosas tan comerciales como que Ketama, ¿no? Que tienen un interés eh, indudable, ¿no? Otro modelo, el de Piachola en Argentina, ¿no? Que es un modelo diferente porque lo que explora es eh, explora por el camino de, de la música clásica contemporánea de la música de cámara y, y consigue colocar al tango en un sitio en el que no había estado nunca, ¿no? en la élite mmm, de la música digamos seria, entre comillas ¿no? eh, otro modelo el, el, el, el inverso al habitual que normalmente normalmente eh, hay un modelo de fusión muy clásico que se repite en mucho en, en, en muchos países que es el acercamiento de la música local hacia el jazz. Pues el inverso a ese. El, el, el, la vuelta de la mirada del propio jazz hacia África, ¿no? Que, que es el Free Jazz, es Coltrane, es Han Jones, las experiencias de Dollar Brand, de Art Ensemble of Chicago, en fin, eh, hay cantidad de ejemplos, ¿no? Eh, si os parece, escuchamos un poco eh, para que veáis el, lo que decía de Ray Kuder, ¿no? es un ejemplo de fusión, hasta ahora yo por lo menos estoy, eh, son todo cosas que defiendo a capa y espada, ¿eh? estamos oyendo y vamos a oír cosas que me parecen eh, fusión absolutamente defendible y, y maravillosa, vamos. Eh, der vamos a escuchar a reycuder en un tema de un disco precioso que se llama Chvez rabin un, un disco muy comprometido además políticamente con la lucha de, de los mexicanos por, por su dignidad en, en, en Estados Unidos y el tema el tema pues ahora no me recuerdo exactamente cómo se titula los eh, una, Mientras esto, te hago una preguntita. Los sí. que somos profanos en esto, eh, ¿qué, qué, ¿qué tendríamos que fijarnos en la audición que nos Bueno, no, eso en la audición... ¿Qué es lo que incorpora que base... Ray Kuder en concreto? Lo que hace Ray Kuder en, en esta ocasión eh, es mezclar, es eh, implicarse partiendo de una música que en principio es es música, eh, música de México digamos él introduce elementos que elementos de la música estadounidense del pop y, e introduce elementos también de, de la música cubana en concreto eh, desde un respeto como decía reverencial de, por la música a la que ataca pero su acercamiento es, es único realmente es, es un músico que también cuando cuando colabora con músicos africanos hace lo mismo él es un gran instrumentista pero muy muy muy humilde cuando cuando cuando toca entonces los efectos de su música sobre la música sobre la que trabaja eh, prácticamente no se dejan notar pero están ahí no en, en este caso pues eh, Eh lo maravilloso es eso, ¿no? Que, que la suma, lo que decíamos antes, la suma de algo que en este caso es música de México más la suma de la música de Cuba más lo que aporta Raikuder desde el mundo muy genérico, ¿eh? del pop norteamericano no es no da exactamente 3, da mucho más que 3. Vamos ¿no? a ver el ejemplo y luego sí. hablamos a ver qué cómo a qué nos sí. suena. Venga, vamos allá. Te be a friend of mine that you don't know. He lives way up a road that's lost in time Don't know his name or where he's coming from Only thing you know He's a real gone cat, this friend of mine He don't have no uptown friends that drive a Cadillac But he's got cold friends and a beat up car Tough friends like me Right around in the back Cause he's a real cool cat Yeah, he's a real cool cat He's friend of mine All my boys will run with you Do anything that you want him to Need a friend cause you're feelin' blue That old paradise girl's never let you down We Na, na, na, na, na nah. Living in a moment Shame we lie Fear me dies In the fear me calls. Underneath the moon and stars The city lies Bueno, está. Es una pena que no soy entero, porque luego hay sí, unas sí. partes preciosas, sí. esa guitarra que está marcando, él está haciendo con una guitarra eléctrica una cosa que es una cosa muy parecida a lo que puede hacer un 3 cubano. Eh, un, un, un tumbao que se llama de un tres cubano ¿no? y eso es muy bonito porque eso lo ha descubierto él, además es que le con una coloratura del, de la guitarra muy particular no que recuerda cosas de los años 50 en fin, es... ¿De qué año es esta? Más, más no, o menos de que le de dos los... porque también 90, suena... Muchos dos sí, mil, ¿eh? sí, sí, sí Ah, pues entonces relativamente actual para sí, sí, sí. el sonido uh -huh. bueno. Pues eh este bueno, este es, este es un, un como decía una una forma de acercamiento que, que curiosamente se ve y además el serio de reycuder es muy especial recordar es el que toca la guitarra en este tema y mm. es eh, cuando en las colaboraciones que hace con Faté, con, con alí forcature que es músico de canu también se nota esto no también se nota la presencia de esta guitarra eléctrica que marca muchísimo el, el el, la, el color, la coloratura de la, de la música. El color también es un valor musical que frecuentemente se deja de lado, no, o no se trabaja y, y cuando se trabaja realmente da da resultados maravillosos. Luego aparte, como este hombre también es productor, siempre graba como con mucho espacio en torno, de tal manera que a ti te da la impresión de que estás... ...viendo la sala en la que... ...o sea, está sintiendo la sala en la que uh -huh. se está produciendo... ...esa grabación, ¿no? Eso pasa uh -huh. también con el... ...el disco de Buenavista Social Club... Uh -huh. ...es una parte de, de la magia de Ray Cudder. Enrique, que me parece que tenemos... ...una llamada telefónica... ...vamos a ver quién nos llama... ...¿sí? ¿Hola? Hola, ¿qué tal, Paco? Enrique, soy Ike... Hola, Enrique, ah, ¿qué pa... tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quieres...? No, no, no sí. para decir otra cosa, para saludaros... ...y bueno, que, que estaba escuchando un poco el programa... ...que está realmente muy interesante... Y que, que estoy de acuerdo con lo que dice Enrique, que yo no, no manejo tanto el concepto musical como... ¿Eres melómano también? ¿Eres melómano? A sí, ver, sí, me pon, ponen, música, apuros, ponen, ponen apuros a nuestro invitado esta tarde. A ver, venga. No, no, si no voy a ponerle apuros, si, si está al contrario. No una regresa, una ¿qué, preguntita ¿qué difícil. Sí. Sí, sí, es verdad que hay que hay fusión, bueno, venga a hacer la fusión o mestizaje o todo esto con, con mucha alegría, sí, pero también sí, creo sí. que la clave de, de una buena fusión o buen mestizaje está en la, en la naturalidad, o así. Sí. Es, que eso, exactamente. Eso de forma natural, ¿no? Y cuando estaba hablando de pues algunos grupos africanos, a mí me parece que la música africana, sobre todo yo, me parece que ahí, ahí se nota mucho la fusión que se hace como has dicho de de, sí. bueno, de este nigeriano, de músicos eh, senegales, Ismael Ló, todo esto, uh -huh. o, o incluso Alif Arca-Turé, que hacen también una mezcla de blues... Sí, sí, pues, precisamente sí. colaboró con Roy Cudder, sí. Sí, sí, pues, pues uh -huh. eso, que son cosas que les sale de forma natural sin una pretensión. Aquí, eso ¿no? es, exactamente. A mí parece que en, en Europa hay, salta, ahora sale un montón de grupos, sí, y, pues en sí. el rollo flamenquillo, rumbero y tal, que sí. pueden sí. estar muy bien, o, o muchos otros estilos, ¿no?, pero que... ...que parece que hay una intención por detrás... pues ya, ya ...puede ser sí. o ideológica o comercial lo que sea... Uh -huh. ¿eh? ...que le quita un poco de naturalidad al tema. ¿sí? Sí. Y luego, ahora que es que citado a Ray Kuder así... ...pues sí. el mismo estilo pero un poco a la inversa, ...pues un grupo de Kalexico, no sé si conoceréis... ...que ha tocado ahora no. en no. no Ellos son americanos, pero es un poco más moderno... ...estilo pop, así son son de Estados Unidos... Uh -huh. ...y es una mezcla de, de un pop eh, yankee, por decir así... con con toques mexicanos Tex-Mex, claro un poco lo de los sí, lobos, también lo que hacían los lobos que era muy interesante Sí, exactamente, ah. sí, un estilo así y la verdad es que es un grupo que a mí me encanta han tocado ahora en Monosti esta misma semana, ayer o antes de ayer no sé cuándo uh -huh. y bueno, es que son muy interesantes y sin más, nada, pues nada, verdad es un saludo y que está muy interesante el programa Muchas, Muchas gracias, gracias. Es que ah, hayas, un abrazo gracias. Iker, agur Agur Fíjate uh -huh. lo que son las cosas, porque ahora iba y quería que oíramos un poquito de una cosa que tú has defendido siempre, que es el de Brijano y la orquesta en la de Táncer que me hombre, parece intiparado Eso, eso, es una, parado, eso no es decías, una fusión, pasa. eso es una obra de arte Eso es una obra de que arte, que permanece Exactamente, que exactamente. Permanece. y además es que entre las cosas que, que tenía, los comentarios que tenía aquí puestos sobre el tema que es Dame la libertad, es con qué naturalidad Es que ah, es eso, bueno. o sea es, es Este tema es una, una hermosísima metáfora musical del cruce del estrecho del hermanamiento de las dos orillas. Y, de hecho, hay un momento en el que el tema empieza empieza en Tánger y, de repente, se mete por ahí el ebrijano cantando sí, sí. y dices, coño, joder, y, y, lo hace, y queda, vamos, eso. O sea, con una mixtura, pero... Eso, no, es que es que es natural, natural, es que parece que es como si dijeras, ¿cómo no se le ha ocurrido antes a nadie hacer esto? No, pero ¿no? es que Lebrijano tiene una voz sí. increíble y la orquesta andalusí tiene no. una calidad sí, que es sí, sí. que no de, fuera de, de todo de no. toda discusión y entonces claro, hacen y yo estoy de acuerdo también en lo que decía Iker, quiero decirles que yo no, no entiendo mucho de música, pero tengo un CD por ahí de Ismael Lo, de no. que me trajeron de Senegal no. que que está con música brasileña Y, y parece increíble que se puede hacer en África una cosa, metiendo eso, metiendo un poquito de samba, un poquito de no sé qué, un poquito no sé cuánta, que apenas se oyen los puntillos de las guitarras y en el ritmo, claro, que es lo que lo que le da y dices, ¿cómo cómo puede ser esta mezcla yeah. que es tan rica? no Es como si fuera un cocido que ya está hecho con mezclas de muchas cosas, pero tan rico, ya que hablábamos antes de comida también. Sí. Bueno, pues oímos un poquito... Allá. Uh, eso, Lebrijano y, Venga. y la Orquesta Andalusí En Dame la Libertad precisamente Dame. Vamos allá pues vamos a hacer una pequeña pausa para deciros una cosita de agendas. Recuerdo que estáis oyendo un programa de fusión musical, en este caso esta tarde estamos en un tema más relajado de cara a lo que se nos viene mañana. Y unas cositas de agendas que el sábado, que nos han pasado, el sábado 17 en el Hotel Villa de Bilbao va a venir una persona especial, se llama Odil Fernández, es médico. Eh, y ella esta mujer se libró por su propia cuenta de un cáncer que padecía y da, va a dar un cursillo, una, una charla eh, con material y todo. Eh, es muy interesante el curso, eh, es, eso sí, hay que pagarlo, cuesta 30 euros y 45, que no es mucha la diferencia, con comida allí mismo. Eh, esto no tenemos el horario de comienzo, pero calculamos que será sobre las 10 de la mañana, nos han dicho, y para tener información se puede consultar la web, que se llama sin sinrecetas.com, Todo seguido, todosseguidossinrecetasanticancer.com, es decir, 3w y luego sinrecetasanticancer.com. Por otra parte, me gustaría pues comentaros a los que no no os acordéis, pues yo y los que no lo conozcáis, que eh, hay un grupo que normalmente pone a eh, ciclos de cine en el Ateneo Isarbelch y Sarbelch y Ahora, a partir de este comienzo de, de temporada, se van a estar, se va a hacer estos ciclos de cine todos los domingos por la tarde, a las 7 de la tarde, en la Egoechea, en, en Irala, está en la calle Medina de Pomar número 9, entre, entre planta repito, o preguntar en la Egoechea, en Irala, eh, en la taberna Egoechea, y... El próximo domingo, a las 7, abre una película de Ang Lee, el chino este famoso, eh, en este caso sobre, eh, en un ciclo que se llama Resistencia, eh, Resistencia Militar, o Resistencia, resist, sí, y... Eh, no me acuerdo el título exactamente, pero va sobre la resistencia precis precisamente de los chinos a la ocupación por los japoneses en la zona de Manchuria. Y luego, finalmente, pues nada, recordaros que hoy es un día importante, que mañana la Irola tendrá toda la mañana suspenderá sus emisiones habituales para ir hablando, ir conectando, ir viviendo todo el día eh punto por punto todo lo que vaya ocurriendo con la convocatoria de de huelga general por los sindicatos europeos. Entonces, eh también Verdiñaque no de, no se emitirá su repetición mañana. No sin embargo, no puedo deciros exactamente las manifestaciones, pero creo que una es por la mañana a las 12 Eh, en la plaza elíptica hay quien dice que la plaza circular o en otro y la de la, la de la tarde creo que es más segura a las 630 en el sagrado corazón es, eh, vamos a continuar entonces con el programa que llevamos musical, os recuerdo que estamos hablando de fusión musical y sus valores positivos y que tenemos a un experto meló, melómano con nosotros, Enrique Vázquez, que va a seguir presentándoos nuevas cosas vamos a ver Enrique, ¿con qué, ¿con pues, qué entramos? Eh, igual, oímos brevemente a Bubacar Traore que es un músico de, de Mali eh, este es un músico en el que la fusión es muy muy muy sutil eh, y tiene que ver más con la introducción de la guitarra acústica como instrumento que exige unas técnicas de, de tocar diferentes a las de la, a los de los instrumentos de la tradición de mali me parece un músico interesante pero luego comentaré una cosa sobre él vamos allá. años <risa> un Aparat mai, mi de, mi de, fembe, mi de, estábamos comentando y que creo que deben saberlo los, los oyentes que eh, yo te decía que parece que está este hombre en directo, ¿no? Y, sí, y decía, estaba en una calle. es un Está tocando en la YouTube, calle. Estaba tocado, tocando en la acera, de hecho. Me parece que no está ni sentada en una... Creo que está sentada en la acera. Me parece recordar, no sé. Uh -huh. Decía que me parece un músico interesante, pero eh, a ver, aquí pasa una cosa. Yo creo que aquí realmente no hay una fusión profunda, o sea porque no hay una, una aportación realmente de otras músicas un trabajo de investigación, que eso no, no quiere decir nada, o sea, no es ni bueno ni malo, es simplemente lo que es, ¿no? Y es un caso que también me lleva a hablar de otros músicos del continente africano, que esto ya, aquí ya igual Iker no está de acuerdo conmigo, y posiblemente mucha gente no esté muy de acuerdo conmigo. Eh, es el caso de Chef kalé de Yusuf Undur, de una serie de gente que yo creo que amolda su forma de cantar, en el caso de Cheo Calais, supongo que ligada a la tradición bereber, el caso de Yusundur, pues a la tradición senegalesa y tal. Amolda su forma de cantar eh, sobre sobre unos arreglos que tienen que ver con el pop occident occidental. Y sin embargo, a mí me da la impresión de que en el resultado no pasa de ser una suma, es lo que decíamos antes, uno más uno en este caso da dos. En cierto modo, lo que quiero decir es que a mí me da la impresión de que cada continente en Cheb Kaled y en Yushu Endur y en otros muchos músicos de África, cada continente se queda en su sitio y no llegan a encontrarse. Uh -huh. Discurren a la par y, y discurren... O sea, no es que estén desafinados ni nada de eso. Discurren a la par, pero no se entienden. No se juntan en ningún momento. Esto... Es una impresión a pesar, a pesar, muy personal como oyente. Creo que no se produce ese tránsito. Cuando veíamos el lebrijano que de repente aparecía, o sea, pasaba el estrecho y aparecía en Tánger, metafóricamente, musicalmente hablando, uh -huh. eh, ese ese fenómeno, ese milagro, por decirlo así, milagro estético, no se produce en, este, en estos otros músicos. O yo, por lo menos, en lo que he oído, que tampoco ha sido mucho, tengo que reconocerlo, no se da. Eh, ya digo, es una opinión muy, muy, muy personal y sin embargo, si sí se da en la siguiente música que, que vamos a traer, que es Angelique Kidgo que es de una música de Benin que a mí me parece increíble o sea, desde el propio color de la voz en la que se une en el timbre de África con las inflexiones propias del jazz, del soul, hay ecos que te remiten a Didi Bridgewater, a Al Jarro incluso, y además es que su propuesta en la lección, en la elección de los temas es fascinante. O sea, aparte del repertorio propio que tiene coge la tía y hace una versión del bolero de Ravel nada menos y coge el bolero de Ravel que es un, un hito en la historia de la música europea y lo africaniza de tal manera que está es no es que sea irreconocible porque es imposible hacerlo irreconocible pero lo, lo africaniza que parece un tema africano esto es lo que vamos a oír Enrique no, vamos a oír otra eh. cosa que también es fascinante que es vamos ver. eh, una versión de Summertime ...que es una composición de Gershwin... ...y aquí viene otra paradoja alucinante... ...que es... Eh, ...Fijaos... ...Gershwin compone la ópera por Guillembes... ...en la que se incluye el Summertime... Eh, ...a principios de siglo... ...en los años 20 o 30... Eh, ...trata de dos esclavos negros... Esta, obra, ...esta ópera... ...y 80 años después coge una africana... ...y coge el tema... ...y lo devuelve a su origen... ...o sea y eh, berwin era judío era un músico blanco judío un compositor extraordinario por otro lado pero lo curioso es que ella coge esta historia que es una historia propia de negros escrito eh, compuesta por un judío y la africaniza una vez más y, y la devuelve a su tierra y, y la hace suya y encima es que el resultado es eh, es volvemos a lo de antes es tan natural que dices no no este es, tiene que ser un tema africano es imposible que esto lo haya compuesto un judío venga vamos a oírlo, venga vamos allá Baby young boy este en este te has quedado conmigo Enrique, ¿eh? qué sonido tiene esto, no, qué es, barbaridad. Claro. ¿Qué, es una, ¿qué, es voces, qué voces, qué voces, sí, sí, pero es que qué voces, qué coro, qué voz tiene sí. la ahí está, y qué va grave, qué bajo, se oye sí. como una como un can, una campana de las gordas de las iglesias eh, aquellas, sí, boom, sí, sí. como un y una percusión que, que también es, es percusión, pero es vocal, está hecha con voz es al final es eso, es que volvemos a lo de antes, es la calidad la fusión es calidad y la calidad no puede ser un valor secundario en la fusión, eso es... Yo no soy menómano, pero me voy a tener que hacer porque se me han puesto los pelos de punta, sí. venga, vamos allá Pues vamos a seguir, vamos a seguir con Angola eh, Yo, eh, también esto son ideas que a mí se me ocurren que luego la gente puede pensar lo que sea no pero yo siempre he pensado que África eh, se ha mirado en general eh, musicalmente en el espejo equivocado es decir, se ha mirado sobre todo en Jamaica cuando en realidad el maridaje más fértil desde un punto de vista creativo, musical exclusivamente estaba en Cuba y en Brasil justamente que es donde han apuntado las ex colonias portuguesas eh, Guinea-Bissau, Angola Mozambique, Cabo Verde los músicos estos se, no se han mirado en el espejo de Jamaica han pasado del reggae Yo creo que en una en una ¿Y por qué? posición acertadísima y admirado hacia Cuba y hacia Brasil. Porque es era de... este monopolio del rigaí que es que es como encadena todo y no, no se permite la pluralidad de ritmos de, de, de, de sonidos, yeah. de instrumentos y demás para eh, enca, encasillarse en un de, en un determinada en una determinada sí. música en un determinado ritmo, en una determinada expresión quizá. Que ...por meterse en ese, en esas vías... No sé, ...solamente... ...no lo sé... ...supongo bueno, que porque políticamente el riguey era muy comprometido... ...aunque fíjate tú si no es comprometida la música cubana... Y, ...y los músicos brasileños... ...pero bueno el riguey era muy comprometido... ...el riguey es una música que está muy bien... ...o sea aquí, aquí nadie va a decir tampoco que es que sea una mierda... ...pero sí que es mucho más monolítica... ...es... ...ofrece muchas menos posibilidades de las que ofrece pues... El, el, el, ...la música de Brasil... ...o sea es, uh -huh. es una música mucho más cerrada y eh, mucho más hermética es, es que es difícil o vamos sea, a la parte a, la, a los positivos los, nos, lo positivo eso lo positivo es que esta gente eh, eh, sobre todo desde Angola, desde Cabo verde pues cesárea ébora italia no sé que a la que no vamos a oír porque no hay tiempo qué pena a... qué pena otra que conozco otra que conozco por lo menos venga Sí. Bueno, yo prefiero que oigamos hoy algo que, eh, que es más más fusión todavía, que es un músico también de Cabo Verde que se llama Boisier Méndez y que en, es aquí es mucho más mucho más clara, mucho más obvia la influencia de Cuba, de la Cuba del Son y también de la Cuba de la Nueva Trova, ojo, y también la influencia de Brasil, pero también la influencia del pop, porque de ahí se escuchan unos coros que recuerdan muchísimo a Sade Adú, y bueno, y luego pues yo llamaría la atención sobre el pianista que es un tipo que seguramente ha escuchado con mucha atención a Herbie Hancock y eso se le nota cuando toca y claro, todas esas cosas están ahí cuando se juntan todas esas cosas oh, tan bonitas sea. y se juntan con naturalidad y con buen gusto pues sale eso eh, Sodoche Somer Vamos a ver Sodoche Somer Bobva pi pode Titarerem va pare baru Porem pit Titarerem la pare Va baba pi pot Tintarem va pare So dos seument Bo bé un pare todos so me vouer Jo somnia i viasha Malo malo malo Malo dia malo malo malo Malo malo malo Malo dia malo malo malo So donce so en Me estaba contando Enrique cómo es sobre ese ritmo de samba eh, que, que escuchábamos que te arrastra, sí, va un, un piano ahí que es donde aporta una un un tumbao le llama una llamas, misión a, diferente, sí, es está meter el está, sonido está, cubano, decir. Eh, sí, está insinuando un tumbao sin llegar a hacerlo. Y aparte, bueno, está introduciendo unos acordes que son claramente acordes de jazz, o sea tampoco es una samba exactamente, pero bueno sí que recuerda eh, a esos ritmos, bueno, en definitiva es un tema muy atlántico, eso sí que se nota sí, Bossa claramente. Nova, Bossa Nova más bien no, perdona, bueno, ahí sí, hay entre medio hay mucho de Brasil ahí metido hay y mucho luego los coros, decías los coros son unos coros muy pop en el fondo no pero uh -huh. entran encajan perfectamente lo que claro con lo que, que va todo con, con esa suavidad protesta. con esa suavidad, sí. con esa naturalidad con esa que, estamos, que el, estamos hablando? pero que en el fondo está cargada de, de peso, eh, sobre todo en este caso bueno, por lo que podía aportar el pianista, pero también por la voz del propio Boyle Méndez, que en, en, en ciertos momentos recuerda a la propia Cesárea Ébora y en otros momentos recuerda a Chico Buarque, o sea que quiere decir que hay ese hay ese diálogo permanente, ¿no? Y uh -huh. que, que es lo que resulta apasionante de la fusión, ¿no? Cuando cuando es como en este caso está presidida por la calidad, ¿no? eh, ahora vamos a proponer otro modelo de fusión. Eh, y es la interpretación que se hace desde el flamenco que concretamente hace Niño josele del compositor y pianista de jazz estadounidense Bill Evans, eh, que a su vez en este tema, en el tema Piz, eh, Paz, eh, dialogaba abiertamente con las gnosianas de Satí, de, de, de principios de siglo. Entonces, eh, la interpretación que hace Niño josele es curiosa porque es lo que, ven, volvemos a decir lo que decíamos antes, da la impresión de que este tema... Eh, siempre ha sido un tema flamenco o sea lo oye se lo oyes al niño josé le dices pues claro pues esto es flamenco normal pero resulta que no esto viene de viene del mundo del jazz no y este hombre flamenquiza eso de tal manera que lo hace tan natural y, y es también un poco esto me sirve de ocasión para hablar de la hermenéutica ¿no? que es esa esa especie de modo de conocimiento que defiende que se puede entender a un autor mejor de lo que el autor se entiende a sí mismo es un poco esto, ¿no? Es un poco lo que pasaba con Angelique Kizko, ¿no? Y con el, eh, con el bolero, con Summertime y tal, ¿no? Eh, es un poco, por, por decirlo en, en, de una manera más sencilla, mmm, pues que yo creo que si Gershwin oyes el Summertime de Angelique Kizko diría, ¡claro! esto era ¿no? Uh -huh. o si Rabel es el bolero de esta mujer diría efectivamente, me ha mejorado ¿no? Uh -huh. eh, y es un poco lo que pasa con Niño José yo estoy seguro que Bill Evans, si el pobre no se hubiera muerto, hubiera tenido la oportunidad de oír la versión que hace de, de su composición Piz, pues estaría maravillado ¿no? ¿no eh, podemos oír? vamos a oírla <risa> you Me suena esto sí, que... eh, me ha empezado sonando una guitarra eh, digamos flamenca sí. pero luego pareció una guitarra clásica y pero lo que está claro es está sonido... tocando flamenco todo el rato ¿eh? o sea está claro el, lo que ocurre claro, es que las la es, este, la sí, sí, sí, sí. este es el milagro de la fusión este hombre está tocando eh, está tocando con, con técnica de flamenco un tema que que suena a Bill Evans que suena a jazz pero que además suena a algo más atrás que suenas a sí son a las nocianas de Satí de principios de siglo en fin es lo que está claro es que a seis cuerdas sac sacarles más sonido es difíciles ¿eh? claro pero, entre eh, los agudos que, y los graves ahí hay, hay un el montón. niño joé les es es un, es un visionario vamos o sea. vamos adelante si sí, eh, vamos tienes... a seguir dentro del mundo de flamenco con otro otra m, propuesta apasionante que es la de cigala eh, que bueno se pues hizo ese, ese maravilloso disco con bebo valdés mezclando con música cubana con boleros y tal y que después hizo con músicos argentinos una revisión flamenca del tango y eh, pues que es también curiosísimo porque se lo, se lo apropia el tango se apropia del tango pero lo, lo flamenquiza pero Pero de ahí surge algo más que la suma de tango y flamenco, es que es lo que venimos diciendo. ¿no? Aquí hay que atender el acompañamiento, que es, es nada más guitarra con trabajo y percusión, es ejemplar de creación entre líneas, están totalmente están constantemente, sobre todo el guitarrista, metiéndose por ahí, cuando respetando siempre al cantador, que es el, el, el protagonista, evidentemente, pero metiéndose por ahí. Y hay que fijarse especialmente porque el guitarrista... Eh, en la ejecución del guitarrista está la tradición la tradición del bolero, está la tradición del jazz, está la música argentina, está todo mezclado. Es es buenísimo. Ya ¿Tú a le atribuyes a alguno la, la, la eh, digamos la preferencia en esto o al grupo? Como la preferencia. Eh, de, de, de, la preferencia, el, el destacar el, el mérito quería decir. No, el mérito no, el, el mérito salga bien. Eh, el mérito está en, en darse cuenta de que es posible para empezar o sea en, y en, en esa yo creo que el mérito está en lo que decíamos antes en esa exigencia interna que surge desde lo más hondo probablemente del cigala o igual hasta incluso de, de, de, de javier limón que estábamos hablando antes uh -huh. porque es un otro visionario y que diría hoy por qué no has hecho lo has hecho con los boleros por qué no nos metemos con el tango a ver qué pasa y tal no vamos a ver qué opinan los oyentes del, del uh -huh. ejemplo vale vamos allá Y si a en mi ensueño el, el suave murmullo De tu suspirado Como ríe la vida Si tus son negro Me quieres mirar Y si en mi olámparo Tu risa le ven, que es como un cantar. Dejanketa tu ha vida. Toda todo se olvida. El día que me quiera Las rosas que engalan te vestirán de fiesta con su mejor color y al viento la campana dirán que no eres mía y loca la fontana le brindarán su amor estamos haciendo es un crimen, cortar los temas sí, sí, así. pero que no puede ser Porque, es, es, que, que es, no es, bueno. es verdad, es verdad pero como, que magia, en ¿eh? una guitarra un contrabajo, una voz y la percusión. En sí. una percusión que yo mira, no, ni me doy cuenta sí. cuando entro a muy tan suave que va. Sí. Me encantaría oírlo entero. Claro, encanta. es es un discazo <risa> este. Sí. sí. Bueno, lo dejamos no. ahí, lo dejamos ahí. seguro terminar, que habrá gustado. Con vamos a terminar precisamente con con Euskalerria. Vamos a terminar con yo creo que aquí también existe ese problema, cuál es la fusión correcta, cuál es el mestizaje y tal. Eh, yo os voy a proponer que oigamos un tema, que es un tema de la Pirineos y Asorquesta, que está formada por músicos vascos y de Aquitania, pero sobre todo yo creo que, no es porque sea de aquí, pero el mayor peso lo llevan los músicos vascos, eh, con un papel preponderante del pianista Iñaki Salvador, que es un lujo para este país, y que propone una re relectura de una nana de una nana clásica, de Loa Loa Chuchurumbele, uh -huh en la que hay lugar para jugar magistralmente con el color y derivar hasta el el latín incluso. Mm, o sea, mm, un prodigio de de lucidez una vez más, ¿no? Vamos nada que ver con qué pagunk era. Y no quería decirlo, pero pero es que no puedo no puedo evitarlo. Vamos a, a vamos a escucharlo. que hoy nos hemos permitido en Verdiñac iguales darnos un descanso de meternos con el pobre gobierno, con los pobres bancos, con todo esto y relajarnos para mañana, sí, salir frescos como rosas a las manifas que están convocadas. Nos hemos permitido... Eh, o escuchar música de la mejor que nos ha traído un fenómeno especial del barrio de Irala, Enrique Vázquez. Eh, hemos disfrutado un montón. Espero sí, que... bueno, yo solo quería añadir que frente a todo esto que hemos estado escuchando estaría el otro camino, el camino fácil, la mezcla por la mezcla, la música anodina que se hace sobre estructuras armónicas y melóicas muy simples, repetitivas, el chilao del hip hop, el ska... El, en fin el, el, el enmascaramiento que a veces vende a veces vende y es comercial sí pero bueno al final eh, esto lo que hace es que el músico que en su origen en su tradición seguramente poseen un peso específico lo pierden eh, sacrificados por esta especie de peluquería de la modernez que, que a mí me resulta despreciable y insisto o sea el mestizaje en el arte no es un valor per se lo que es un valor per se en el arte es el talento Punto. Uh -huh. Y eso es lo que hay. Y luego, claro, el talento se mezcla, se no sé qué, se tal, se estira, se relaja, se contrae, se expande, pero es talento. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues hemos visto la parte positiva. ¿Y cómo despediríamos el programa? Pues yo pondría eh de tantas cosas que Paco tenemos Lucía y Siria que me parece un terremodélico pues si en el preparamos. que se mezcla la tradición árabe, se mezcla el jazz, se mezcla todo. Y lo vamos a dejar puesto. Con ello nos despedimos hasta el próximo martes en que seguro tendréis a las 6 de la tarde en Verdiña que igual es un tema de vuestro interés. Muchas gracias, Enrique, por todo lo que nos has traído. A vosotros. Venga, encantado. y a vosotros ya sabéis ha estado Una y ahí al control. Muchas gracias a él también. Yo soy Paco Hernández. Hasta el próximo día. Fins demà!